En 1896 se, tra se trasladó a Pittsburgh trabajando por primera vez como periodista en la revista femenina Horn Monley. También escribió críticas teatrales, literarias, cinematográficas, artículos y misericordes que firmaba como Willy o el Doctor Will. Su personalidad era tan arrolladora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 ...que la historia... ...que le están contando... ...es una historia... ...real. Y Katia logró escribir sin complejos... ...y de forma muy personal... ...muchos aspectos de su vida... ...trasladándolo... ...a sus personajes.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 okay oh,